Is je die destidad superpoderes que todos los Apenas superamos las 4 de la madrugada Y es momento de que comience en Radio Nacional La radio pública del programa que se intitula Los Cuatro Fantásticos Que es este mismo de que empezó ahora No es cierto Mi nombre es Nicolás Rosinski Y voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa En eh, degradé descendente cromático De el color de las paredes de sus respectivas habitaciones Matrimoniales y o oh, no ¿Sí? ¿Queda claro? Muy claro. De color muy claro, café bueno, con leche. ¿Lo puedo repetir? Sí. Escala cromática descendente del de color de sus cuartos nupciales y o oh, no. Eh, de color muy claro decíamos, un café con leche, un té con leche mejor todavía, porque el café usted sabe que hace mal a las coronarias. Eh, de color té con leche es la habitación del señor Rodrigo Lamar. Sí, un bellecito, ¿no? Un bellecito. El color del consenso. Veo que si usted quiere consensuar un color le da beige. Sí, es el color del progresismo, ¿no? Es, es tibio. tibio. Sí, sí, le puede, lo puede hacer también medio rosadito si quiere, ¿no? Sí, pero eso es más por una habitación más femenina, ah, sí, que sí, matrimonial. Sí, sí. Eh, de color blanco. Está pensando todavía de qué otro color va a pintar la, la habitación, como no puede decidir ni eso ni ninguna otra cosa en su vida el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué hago acá? ...lo que puede... ...de color negro... ...con inscripciones... ...y tachas... ...plateadas... ...con nombres de... ...conjuntos de heavy metal... ...pero también... ...con luces ultravioletas... ...luces ultravioletas... ...claro que sí... ...el señor... ...Emiliano Brescia... ...¿qué tal, cómo les va, bien? ...muy bien, ¿cómo está usted? ...bien, por suerte, ¿qué onda? Decíamos que... ...Los Cuatro Fantásticos... ...empieza a las 4 de la mañana... ...tenemos que decir que termina a las 6... ...cuando llega Don Omar Moreno Palacios... ...a Fustazo Loco... Sobre su caballo, ¿cómo se llama el caballo de Moreno Palacios? No sabemos. Debería tener un nombre del estilo trueno, relámpago, refusilo podría ser un nombre más. Refusilo. refusilo me gusta. ¿no? Refusilo puede Luz ser, mala ser. puede ser. ¿No? ¿De, qué ¿De qué color es el caballo? Yo creo que es blanco. Sí, me parece que es blanco. Creo que es un, sí, caballo blanco. ¿Y relámpago podría, y relámpago ser. podría ser? Relámpago podría ser. Sí, pues nube no no queda, ¿no? no, no. y nube quizás. Ahí viene eh, con su caballo nube Y uno ya no, sí se... claro, no. no, no va bien No, le quita fuerza Llovina tampoco, ¿no? No Granizo Si fuera un caballo gris, eso Que se llamara nubarrón Escarcha Caballo no, escarcha No, sí Pasa que quizás se confunde lo que usted está diciendo Y le dice, no, el caballo <risa> es bueno, no, ¿no? No es otra cosa El caballo granizo me gusta Sí me Yo me siempre gusta. tengo la duda de cuántos peajes Cuántos ejes le cobran en el peaje al caballo Cuando llega a la autopista Claro Es porque todo viene un de Discute, porque no tiene ejes. En realidad tiene Igual. razón Moreno Palacios. Él ¿sabes? tiene razón, déjeme pasar. Claro, ¿qué eje me va a cobrar, señor? ¿Dónde vio el eje del caballo a los que le pueden contestar algo que usted no debería hacerse eco? Muy bien, ya dijimos eso. Dijimos que el programa que viene antes de nosotros es revuelto gramajo. Dejan a veces un poco de comida, se lo agradecemos. Y antes de eso están Rimavicius y Marmureca. Que no vamos a decir nada. No. Ni de Rimavicius. Que tampoco sufre de alopecia. No, no, ni el lituano tampoco, ni de marmurek. Que tampoco. No, tampoco, marmurek. tampoco. <risas> eh, este programa en estas dos horas se dedica a pasar música, a intentar acompañar a quien esté escuchando la radio pública en cualquier parte del país o del mundo en este momento poniendo un poquito de música de acá y de allá. Eh, hay vías de comunicación electrónica con este programa. Tenemos un blog ¿Qué es eso? El blog es una página oh. Donde nosotros Por lo menos nosotros Subimos ¿De los. papel? Pro... Sí, es de papel oh. Y nosotros subimos Los programas Arriba del papel Sí, sí. Fotos eh, Y los oyentes Dejan comentarios Oh, qué papel más grande Sí Un papelón Están todos los programas De estos cuatro años oh. Cuatro años Haciendo esto Sí Los vale. comentarios huelgan La página Es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com Así de fáciles es. Oh, qué fácil. Estamos en Facebook también. Red social, que es www.facebook.com Y allí tenemos nuestra página, Los Cuatro Fantásticos Nacional, donde usted puede demostrar el apoyo que siente hacia nuestro programa dándole el me gusta correspondiente. Y, y le gusta. Y ahí Gusto. usted está admitiendo que le gusta. Digamos. ahí es, Automáticamente, después de... Sellar los usos y condiciones de, de justamente esa página Lego. Perfecto. Muy pronto la foto de los cuatro fantásticos con lucecitas entonces. Claro, sí, con lucecitas por todos lados, por arriba y por abajo. www.radionacional.com.ar esa es a la página web de la emisora. Usted puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo y también visitar archivo de audios, la programación de las radios filiales, en fin, completísima la página de la radio. Por último vale decir que existe una dirección física concreta de Radio Nacional, la radio pública, y se trata de Maipú 555, donde usted puede venir e incluso hacer la visita guiada, que eh, pasan y le muestran. Usted dice, yo lo quiero conocer a Camisa. Hola, ¿qué tal? Y se le aparece Camisa y le charla incluso un rato, le pregunta por su vida. Son cinco minutos dice, por ley. Sí, sí, sí. Dice... Dice, qué barbaridad, varias veces, ante quejas de usted. Me dice, indigno. Qué barbaridad, dice. Ah, así estamos. Cómo puede ser. Cómo puede y ser. Y siempre remato con un no somos nada. No somos, exactamente. Eso es en Maipú 555 donde también usted no puede dejar regalos, no puede dejar discos, no puede dejar gacetillas, puede dejar dinero. Digo, si es por dejarnos cosas. Sí, sí. Saludos, y qué sé yo. Bueno, estamos en condiciones entonces de decir que ¿De qué se va a tratar el programa de hoy? Porque algo que no habíamos aclarado que este programa, si bien musicaliza No lo hace así a la zanfazón, Ah, no O no. a la que te criaste oh. O a la Bartola A la Bartola me gusta mucho No, este programa lo hace como Dios manda sí. Con una temática por programa Son temáticos ¿no? Son como los discos de Pink Floyd. Exactamente, o las verdulerías Sí, sí, claro, sí, sí. Las verdulerías son temáticas Exactamente ¿no? sí. ¿Usted qué va a comprar de la verdulería? La verdura O huevos Que no es una verdura, pero suele comprarse en la verdurería Y las que venden fruta también ¡Ah! ¡Ah! El programa de hoy Se va a dedicar Voy a abrir el sobre Nosotros no lo sabemos obviamente. Por favor, a ver ¿Sí? Lacrado. <coughs> Uy, lo rompió de más me parece ¿eh? Es largo, es grande Tiene muchas a ver tú. Che, no tiene plata eso, ¿no? Ay, la rompí A ver, muy bien, acá lo tengo Cuatro Goyeneches. Cuatro. Cuatro Goyeneches, y no nos referimos a cuatro integrantes de la familia de apellido vasco, sino a cuatro momentos o cuatro acompañamientos distintos para el polaco mismo. Claro, justamente él en su función como cantante de varias orquestas, vamos a recoger cada uno de nosotros. Orquestas o dúos, puede ser, ¿eh? Exactamente. No, Con algún momento de la carrera del polaco. Así que separamos y volvemos con los cuatro polacos Goyeneches acá en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional, la radio pública. Despertate o mantenete despierto. Llegaron Los Cuatro Fantásticos. Primer eh, momento, primer a, acompañamiento, primer eh, a dupla, no, dupla no. Primera orquesta que suena con... ...Juanjo Domínguez aquí... ...en Los Cuatro Fantásticos... ...en Radio Nacional... la Radio Pública... ...yo lamento... ...lamento decirlo... ...no van a tener nada que hacer... ...con respecto a lo que hemos visto. ...nunca mostró. tenemos nada que hacer... ...porque simplemente... No, ...no cerramos el programa acá... ...yo no estoy diciendo eso... ...yo lo que estoy diciendo... ...es que en determinadas oportunidades... ...el hecho de dividir en cuatro... ...hace que a uno de los cuatro... ...le quede la mejor parte... Yo le digo que voy a pasar a Goyeneche con la orquesta de Troilo Y quiero ver quién pone Alguna baraja Arriba de la mesa Que pueda perder. Es una apreciación muy personal Sí, personal de los 20 millones de argentinos Que aprecian el tango Escuchemos entonces nomás al polaco Goyeneche Acompañando a don Aníbal Troilo Y su orquesta típica Ahora es de mañana, ¿no? De madrugada Pero esto se llama En esta tarde gris En esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber, que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar, te ven igual que hacer. Temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí. En esta tarde de querer, me triste, me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía, Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar. Sufferir, esperarte, y hablar siempre a solas, con mi corazón. U mm, bent well, te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así. Pon este amor clavado en mí, como una maldición. Ook al cerrar, te ven igual que je, temblando al implorar de nuevo en mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mi, en esta tarde, gris, te benen, decía, que en esta soledad.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 Que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Lo que escuchábamos se llamaba, en esta tarde gris... Y estaba interpretado por la orquesta típica de Aníbal Troilo Con la voz de Roberto, el polaco Goyeneche Artista de este programa, artista protagonista del programa de hoy de Los Cuatro Fantásticos Una tarde gris como esta, la del día de hoy en la que estamos grabando el programa Sí, sí, porque hay que decirlo, este programa es grabado Es grabado en general dos o tres días después de que usted lo escucha Así es eh, Troilo se caracterizaba por buscar cantantes que en su momento rompían un poco con el esquema del cantante clásico de Tarni. Si bien uno cuando escucha la voz o la interpretación de Goyeneche en la época de Troilo, es un cantante bastante más clásico que lo que fue después, el, la forma de frasear que encontró más adelante en su carrera, es cierto que Goyeneche no era tan bien visto por el tanguero clásico un tipo que tuvo durante mucho tiempo su pelo largo, su cabello era un rockero en muchos sentidos de la palabra pero no le gustaba como cantaba eh, don, don Roberto Polaco Geneschi, como le pasó después con Edmundo Rivero que también suscitó muchísimas críticas la inclusión de Rivero en la orquesta de Aníbal Troilo en general solía decirse y suele decirse que el cantante que llegó a cantar con Troilo es el, el que jugó en primero el tanguero es un hombre que se ofende fácil igual son tipos de fácil ofenderse <risa> sí y no solo tocó sino que tocó siete años, lo cual en aquella época no era poco, tocar 7 años con eh, la misma orquesta sigamos escuchándolo, el tango que vamos a escuchar ahora tiene algo que ver con no con Goyeneche, sino más bien con Troilo porque se llama Fuelle y suena así cuando llegó te oí reír, cuando se fue, lloró tu sol, en tu teclado está como escondida, hermano bandone toda mi vida, con tu bruta devoción está encendida, la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó, te oír reír Cuando se fue, el solo tus voz. tristezas. Que tu razón me aprieta. Un perder la cabeza que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha en el rincón de los recuerdos muertos. Pues, eh, Oye, lo gotean tu amargura, vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó, cristal de amor Cuando se fue, voz de rencor guarde su ingratitud en toro de tu caja Y con tu manta azul le hice mortaja Esa es la historia del castillo de Baraja Le levantamos a tu arrullo, pantonión. Cuando llegó, cristal de amor Cuando se fue Voz de rencor No Monde joteando Tristezas Hueye Que tu resongo Me apena Vamos No hay que perder La cabeza Vamos Si ya sabemos muy bien Que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado al rincón de los recuerdos muertos Pues no andes goteando amargura Vamos, hay que saber olvidar La música a la salida del sol Cuatro fantásticos Lo que escuchábamos era fuelle, y dicen que, me, me, me contaban recién, eh, un entrevistado de Último Momento que se, se niega a salir al aire, pero que sabe mucho la historia del tango, que es el mismo Troilo el que le dispara a Goyeneche la curiosidad por empezar a jugar de otra forma, con los tiempos no este, este fraseo que hacía Goyeneche esto de parar cuando parecía que no correspondía o de amontonar palabras en otro lugar de tango esto que se llama fraseo y que es cambiar la métrica original por algo más propio comienza, cuan, come, comienza en Goyeneche quiero decir, cuando empieza a cantar en esa orquesta dicen que que Aníbal antes de de contratarlo a, a, al polaco. Dice, ¿cómo voy a poner en la orquesta un cantor con pinta de cowboy? Ah, mire <ríe> usted. Una, una definición de esas definiciones tangueras de una pincelada que te muestra una persona, ¿no? Un cantor con pinta de cowboy. Eso era el polaco Goyeneche, que ahora va a ser dos canciones pegadas en vez de una. ¿Qué le parece escuchar Barrio de Tango primero? Y Tinta Roja después, las dos cantadas por Goyeneche, las dos con la orquesta de Aníbal Troilo. Oh, un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera, Y el misterio de adiós que siembra el perén o la deriva de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos reboblando en la laguna y a lo lejos la voz del bando de Barrio de tango, luna y misterio.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 Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbido Allá en la esquina El codillo cenando en el almacén Y el tarabón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el terreno así evoco tus noches barrio tango con las chatas entrando al corralón la luna chapadeando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneo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 Desde la tarde que la dejé Barrio de tanto luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Los Cuatro Fantásticos Tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de laderillo feliz, sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un boloche, y aquel buzón carmín. Y aquel fondín donde lloraba el tano, lloró rubio amor lejano Que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca Como entonces Tu clara alegría, veredas que yo pise, que ya no soy. bajo tu cielo de raso, darás noche a un pedazo de mi corazón. Paredo, tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz, que geberdi. En el malvón de aquel balcón que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tus penas mi sanguquería Porque llegó y se fue Tras del carmín y el gris fontín Lejano donde lloraba un tano. Zus nostalgias de bomby, donde estará mi arrabal, quién se robó mi niñez, en qué rincón luna mía, volcas como entonces tu clara alegría, veredal que yo pisé. En que ya no Bajo tu cielo de raso, darás noche un pedazo de mi corazón. Escuchábamos Tinta Roja de por el Polaco Goyeneche y antes Barrio de Tango, nos queda muy poco tiempo para seguir escuchando el último tango que vamos a escuchar, También lo canta el, el polaco Goyeneche, también toca la orquesta de Aníbal Troilo, se llama El Metejón y suena así... Si era tu mirada Yo ya no puedo vivir más Nena divina Si hasta toda mi familia Pare ocupada Ha ido A consultar a una divina Ya nadie puede Curar mi matadura Vivo muy triste Y mi guitarra ya no canta Hago fuerza para dormirme pero el sueño Está metido con vos Y se me pianta es tu pinta bacana, la que me tiene así como me has engrupido, que has hecho, nena, perdón, si no tienes compasión para aguantar mi metadora. Podés estar bien segura que voy derecho al cajón. El día que te miré me bastó pa' convencerme que tu cariño y la muerte juegan conmigo a la vez.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 metido con vos De esta forma nos vamos a la tanda publicitaria en Radio Nacional, la radio pública. Y ya volvemos con más del polaco Goyeneche acá, acá, en Los Cuatro Fantásticos. ¿No te vas a hacer? Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado al polaco Goyeneche. Estamos eh, poniendo cuatro eh, polacos Goyeneche. Con cuatro orquestas o dúos eh, diferentes. Ya pasó Goyeneche-Troilo, ¿no? Que para los tangueros dicen que fue la mejor, eh, el mejor acompañamiento del polaco Goyeneche. Ya que estuvo siete años y grabó los mejores tangos. Sería la papa frita la, para la milanesa. Sí. ¿Cómo dijo Rosy? Es que no... Todos los tanqueros querían llegar a, a tocar con Controylo Era como el Barcelona, jugar ahora con Messi en el Barcelona Sí, ¿Eh? Si Messi fuera gordo y tocara el bandoneón Y el Barcelona sí. fue una orquesta de tango sí. sí, Igual creo que Goyeneche jugaba más al billar Es de pensar que sí Y este segundo bloque va a estar dedicado al polaco Goyeneche Junto con la orquesta de Horacio Salgán. Nada menos la, la orquesta típica de Horacio Salgán, Un grande, ¿no? De, no, no toca de, nada De nuestro tango Que fue antecesor... Al, a la orquesta de Troilo... Claro... Digamos. Primero... El polaco Goyeneche comenzó su carrera con Raúl Kaplum... En esa orquesta... Mientras era colectivero... Exacto... Con esa orquesta de Raúl Kaplum... Registró algunas grabaciones... Pero nunca salieron a la venta... Pasaron los años... Y... Porque... Horacio Deval... Se va de la orquesta de Salgan... Estaba buscando un, un cantor... Lo vio a Goyeneche y dijo... Me lo traigo para mi orquesta y le llamó mucho la atención cómo decía, cómo cantaba y cómo llegaba a la gente eso que cantaba Goyeneche. Y por eso lo contrata al polaco allá a comienzos del año 50, de la década del 50. Tenía además, tanto en la época de Salgan como en la época de, de Troilo, una voz privilegiada, el polaco Goyeneche, que luego ya en el final de su carrera... La había, ...la había perdido bastante la voz... ...y seguía cantando con, con otra cosa... ...con el alma... Con, ...de otra forma, haciendo otras cosas... ...pero en su época de oro... ...tenía una, una voz realmente privilegiada del polaco... ...cuando se incorpora la, a la orquesta de Salgan... ...tenía 25 años... Mire que, usted, ...mírelo a su hijo rascándose señora... ...y ¿eh? tiene 27... Y los ni, ...ni siquiera canta tango... Eh. ...los especialistas del tango... ...dicen que era el mejor momento... ...en la garganta de Goyeneche pero que todavía no había formado su estilo, que lo haría luego, un par de años después, con Troilo. Pero era el mejor momento en la voz del de polaco Goyeneche. Empecemos con Siga el Corso, grabación del año 1953, Goyeneche y Salgan, de Ayeta García Jiménez. Vino puso en tus ojeras, humo de la hoguera de su corazón. A aquella marqueta de la risa loca, se pintó la boca por besar un clor. Cruza del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y ingina, como un pintoresco broche. Over de nacht carnaval. Decime, ¿quién decime dónde vas alegre mascarita que me gritas al pasar qué haces me conoces adiós adiós adiós yo soy la misteriosa mujerecita que buscad sácate la antifaz te quiero conocer tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad descubrarte por fin tu risa me hace mal Deterás de tus desafíos, todo el año el carnaval. Escuchamos Siga el corso de Aieta y García Jiménez por la orquesta de Horacio Salgán y la voz del polaco Goyeneche. En esta época de la orquesta de Salgán estaba Horacio Deval, luego se incorpora Roberto Goyeneche y también había otro gran cantor que era Ángel Díaz. Y Ángel Díaz es muy importante en la carrera de Goyeneche. Primero porque fue como un profesor sin querer serlo, ¿no? Un profesor le enseñó mucho en, en, en la forma de, del canto a Goyeneche. Y tuvo algo mucho que ver con, con el sobrenombre de él. Fue el creador del polaco. Hasta ahí se llamaba Roberto Goyeneche. Hasta que vino Ángel Díaz y le dijo, vos tenés que llamarte polaco. ¿Por ah, qué pegó, ¿no? Porque polaco y no vasco, ¿no? Porque el vasco Goyeneche también podría haber sido. Sí, pero por la pinta era polaco... Sí. Polaco, ruso, le podrían haber dicho, pero ruso tendría que haber tenido un apellido. Sí. Ruso. Polaco es por eso, diría yo. Sí. Así que. Rubión, gringo, así. Pinta de cowboy. El cantor Ángel Díaz fue el que le puso, lo bautizó como el Polaco. Y en el año 52, eh, junto eran tres cantores con la orquesta y, y cantaban en las radios, grabaron discos. Y las dos primeras canciones que grabaron fueron estas: Alma de Loca y Yo soy el mismo. Horacio Salgan y Roberto Goyenech. En de, de alma de loca, la que con tu risa alegre el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fuera reina de la farra el placer. Todo el mundo te conoce, malopada y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar. Te he visto la otra noche parada en una vidriera Contemplando una muñeca con deseos de llorar Te que tenía Y me respondiste nada Adivinando al verte tan cambiada Que era tu intento ocultarme la verdad sonrisa que tus labios dibujaban de nada y una imprevista la lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar quien creyera mi longa era vos que siempre te reíte vos que siempre te burlaste de la pena y el dolor Y vas a mostrar la leche poniéndote seria y triste por una pobre muñeca, modestita y sin valor. Yo te guardaré el secreto, no te aflija mi longuita. Por mi nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a esa pobre muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. Ríci hoguera, usanguera cartilana, para que quieres abarcar la vida, pensando en cosas que no pueden ser. Corre un bueno a tu pasado, semilonga, semundana, para ti así. Los hombres no descubran No es pues amargo Dos tristezas de Mujer De cuatro a seis, los cuatro fantásticos Hoe je het niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet a Het is niet zo. Het El coraje no me falla aunque pierdan su querer. Osana, oh, lo ves, yo no niego que te quiero, pero soy un hombre entero, como un hombre debe ser. Oh, pies vení de tu vivir, revivo todo, hasta desear. Y no lo puedo comprender, en mujer porque oh, ja, ja. oh, ja, ja, ja. yo y en de, de... He tenido que pelear al corazón, que aflojaba de dos el caballo te ser el caballo debe ser el caballo Escuchamos Yo Soy el Mismo y Alma de Loca Las dos primeras canciones que vocalizó para la orquesta de Horacio Salgán, El polaco Goyeneche Estas canciones fueron grabadas en el año 1952 Y recién comentaba que quien bautizó como polaco fue Ángel Díaz Así que ahora escucharemos una dupla de Goyeneche y Díaz de un tango de flores se llama Alma, Corazón y Vida. Recuerdo que esa vez que yo te conocí, recuerdo que esa tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi, pero sí si te miré, que yo me enamoré, que tus ricos ojos y tu rojo, que lo no olvidaré. no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Eso me enamoré, esos tus lindos ojos y tu labios rojos que no olvidaré. Como no tengo por tu cabezta, tres cosas yo ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte e y vida para vivirte de nadie. Recuerdo mi que, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si sí te diré que yo me la Esa poción, esa poción de radio rojo y que no olvidaré. Mojet Takashi Casela alma corazón y vida esta trecos y tan, nada más de don como no tengo fortuna esta trecosa te ofrezco alma corazón y vida y nada más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 Y vida para vida un dos tres 4 Los Cuatro Fantásticos Estás escuchando Los Cuatro Fantásticos aquí en Radio Nacional AM870, la radio pública hoy un programa dedicado a Roberto el Polaco Goyoneche, este segundo bloque dedicado eh, al acompañamiento del polaco con la orquesta de Horacio Salgán. Escuchemos dos tangos más, por un lado Pan del año 1953 y luego Un Momento también del mismo año, las dos cantadas por el polaco Goyeneche. largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar y así entre cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a saludar quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas van y ver si es humano querer condenarlo Por haber robado un cacho de pan, sus hijos nos lloran por llorar. Ni piden masitas ni chiches ni dulces el mío, Sus hijos se mueren de frío y yo hambriento de pan. La abuela se queja de dolor. Dovien te reproche que ayer zonfiria También su mujer En una mirama toda la tragedia Le ha dado a entender Trabajar adonte, extender la mano Pidiendo al que pasa limosla por qué Recibir la afrenta de un perdón, hermano él. El que fuerte y tiene valor y altivez, se durmieron todos. Cazó la barreta, se puso la gorra dispuesto a robar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que soy ie uncajo de paz. En de jarmee, como een treurige caricia. Talvez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor, y tú, la mariposa, que buscó quemar sus sala. Después, en la soledad, la realidad, la noche me quebrantó, me volvió fatal. Y otra vez, juntos, río, muy juntos. Tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo Y la luna, tu luna, mi luna Que hacer no vestía, hoy tiende su pelo Yo no quiero el engaño de un día Tus manos no tiemblan, no saben reír Yo no quiero la historia de siempre Vivir un momento y luego morir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 La historia de siempre Vivir un momento Y luego morir Finaliza este segundo bloque Dedicado al polaco Roberto Goyeneche Junto a la orquesta típica de Horacio Salgan Ahora las noticias Y luego más de Los Cuatro Fantásticos Despertate O mantenete despierto Llegaron Los Cuatro Fantásticos Comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos En Radio Nacional, la radio pública La radio de todos los argentinos La que usted señora paga con sus impuestos Taca, taca, arriba de la mesa Ya hemos recorrido una hora Acompañados por el polaco Eche Que nos llevó de la mano de sus mejores tangos Primero lo escuchamos con la orquesta de Troilo Luego lo escuchamos con la orquesta del negro Horacio Salgán. ¿Puedo decir que es negro? Sí Sí, lo es, de hecho Y todavía nos quedan dos formaciones más Una gran orquesta y una con un cuento al respecto Pero, suspendemos todo lo que íbamos a hacer porque ha pasado Una persona que tiene mucho que ver con este programa, sobre todo con las emociones de quienes hacemos esto Fue el conductor invitado una vez Fue conductor invi invitado y fue también Miss La Matanza Mire usted eh, Hace muchos años, en otro momento El señor Francisco Aquino, ¿cómo está usted? Bien, tengo un poco de confusión Ajá ¿Qué hora es? En el momento en el que esto salga al aire Aproximadamente Serán aproximadamente las 5 y... 10, 5 y 7, 5 y 5 de la mañana ¿Qué vamos a estar haciendo en ese momento? Durmiendo, Durmiendo. Seguramente somos todos ancianos, aquí no Bueno, y si no, tengo que dejar de hacer lo que, hacer lo que esté haciendo Para sintonizar, ¿qué dial? AM870, la radio pública, la radio de todos los argentinos ¿Qué es lo que viene antes? Viene revuelto a gramajo, antes un programa de cocina fantástico Estamos en el día domingo Claro, sí, sí Madrugada del domingo Antes de eso está el señor Horacio Marmurek Con el señor Sebastián Rimavicius Sobre quien por contrato tenemos prohibida la opinión Bueno, eh, entonces salimos en la madrugada del domingo ¿Cuáles son los oyentes eh, que se imaginan los conductores de Los Cuatro Fantásticos Que sintonizan la Radio Nacional Pública En el momento en que esto se ponga al aire? Serenos Los que podamos Tacheros Locos. ¿El portero que baldea la vereda el domingo a la mañana ya se levantó o todavía no? Todavía, se está levantando por ahí, pero no creo que esté baldeando todavía. Para mí se levantan con Omar Moreno Palacios. Claro, no levanta a Fustazo, por Moreno Palacios levante en de vago, le gritan. De todos modos, por esa magia de la internet y de los usos horarios, somos prime time en Europa, donde tenemos muchos oyentes. Ah, sí, como... Primera muchas. mañana. Competimos ahí con el Víctor Hugo de, de Noruega. Perdón. Bueno, los Cuatro Fantásticos, entonces, ¿hasta qué hora va? De 4 a 6 de la mañana, el prime time de Radio Nacional en sus domingos. Bueno, escúchenlo. Muchas gracias, Francisco Aquino. Está todo dicho, más o menos, ¿no? Vías de comunicación electrónicas con los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog que Ajá. es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar el programa y comentarios. ¿Va a haber fotos el... de Francisco Aquino? Sí. ¡Qué bueno! Se puede hacer amigo nuestro en Facebook, www.facebook.com y nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos Nacional y le da el botón Me gusta. Eso sí, ahí le gusta, digamos. Le gusta. www.radionacional.com.ar Puede escuchar este programa desde cualquier parte del mundo. Recién comentábamos que por cuestión horaria tenemos oyentes en Europa, ¿no? Se han escrito de Portugal, de Alemania, también aquí en Latinoamérica, de México. Así que bueno ni hablar, pueden escucharnos www.radionacional.com.ar y también por supuesto visitar archivo de audio, programación, en fin completísima la página de la emisora y si quiere visitar, pero visitar la radio de verdad y no la, de la virtualidad venga a maipus 555 y verá el edificio de Radio Nacional que es un bonito edificio de radio eh, ¿tenemos que decir algo más? sí, tenemos que presentarnos nosotros mi nombre es Nicolás Rosinski y mis compañeros por orden de edad ...de sus respectivos eh, sobrinos, son el señor Rodrigo Lamardo, que tiene un sobrino de dos años... ...sí, sí, así es, soy yo, Rodrigo Lamardo, ¿qué sí, tal? ...el señor Agustín Camisa, que tiene una sobrina de cuatro... ...¿cómo le va? Muy buenas noches... ...y por último el señor Emiliano Brescia, que tiene una sobrina de 18 años, que te la volvió a ...¿cómo está usted todavía? ...muy bien, por suerte, muy bien... ...¿cómo está su sobrina? Bien, por eso te preguntó por usted el otro día. <risa> un abrazo para todos los que estén escuchando este programa en este momento. Separamos un poquitito así, mire, y volvemos con más del polaco Goyeneche a los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública. No nos, nos hacemos, hacemos invisibles, bien. pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Luego de este pequeño separador, vamos a dar comienzo al tercer bloque musical de nuestro programa que nos va a llevar en el segmento de justamente el polaco Goyeneche a la última época de su vida donde lo acompañó el eximio guitarrista Juanjo Domínguez. Ya la vida del polaco lo había llevado por varias orquestas, dos sonaron y una faltará por sonar y lo encontró de la mano de Juanjo Domínguez... Que en las palabras del propio polaco era el hombre orquesta. Pero esa es una anécdota que le voy a contar después de escuchar Malena de Mansi de Mare y luego Nocturno de mi Barrio, justamente de Pichuco Troilo, en la voz del polaco Geneche aquí en Los Cuatro Fantásticos. Marlena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón acceso del suburbio, su voz de perfuma Marlena tiene pena de cuando ni onta el de chachá en la infancia, en su voz de alón tomó este tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Marena canta tango con voz de sombra. Marina tiene pena de bando, neón. Tu canción tiene el farío mmm, del último encuentro. Tu canción. Se hace amarga en las almas recuerdo que solo no sé si tu voz es la flor es de una pena solo sé que el rumor de tus tangos malena te siento más buena más buena que yo dale Juan Juan abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Cuatro fantásticos. ¿Sabes que me estaba acordando que hace tres días se cumplió ese, ese fatal acontecimiento de que se nos fue el gorro con tu hermano, viste, y, y mi padre, padre. Eh, ¿Te acordás que cuando decía.? Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. ¿Y si una vez me olvidé? las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja titirando como si fueran manos amigas me dijeron Gordo, Gordo, quédate aquí, quédate aquí ese muchacho toroilo y su gran juventud hecha de arrugas como el fuese que duele como él en un corazón latiendo en las rodillas ese muchacho torollo para mí que lo hicieron en mi casa como al pan que la vieja siempre dio le sobra tanto amor que rompe los bolsillos para que volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón Pasaba en la voz del polaco Goyeneche Nocturno de mi barrio y ese muchacho Troilo, ambas composiciones para homenajear justamente a Troilo, quien sonó en el primer bloque de Los Cuatro Fantásticos, y antes Malena de Mansi de Mare en la voz del polaco Goyeneche con el acompañamiento de Juanjo Domínguez. Cuando sonaba, antes de sonar la música, les iba a contar que precisamente Juanjo Domínguez era el hombre orquesta. No, no, no, no, espere, no, espere, espere. Acá... Rodrigo Lamardo, Nicolás Rosinski y yo hemos traído una orquesta Entera. propiamente dicha ¿sabe orquesta, lo que es? meter el eh, el, el dentro de la mochila ahí afuera del estudio están y ¿cómo le va Salgan? usted trae un guitarrista y nos dice no porque es el hombre orquesta pero no lo digo yo lo decía Troilo ah, perdón para, para. lo decía Goyeneche ah mire usted ¿cómo es eso? es así esta era justamente lo decíamos la última etapa de Goyeneche entonces al hombre le pagaban por una orquesta llevaba a Juanjo Domínguez y ante la evidente y obvia y muy previsible protesta del dueño claro. yo te pagué por 10, me trajiste uno el hombre se atajaba y decía escúchelo que Juanjo es el hombre orquesta nunca le salió mal al final de cada actuación el dueño del local pagaba por una orquesta de solamente escucharlo a Juanjo Vamos a escuchar entonces de Barro, de Piana y Mansi, luego por una cabeza de, obviamente, Gardel Lepera, aquí en Los Cuatro Fantasmas. Arranca, Juan. charriquito y pasa mientras medito la zona perdida, los sueños barrechitos y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, Un reproche y olvido, condena y perdón. Vuelve tus ojos. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré cuando tú estabas penando, Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de llegar En el regen Als je mijn Sé que todo fue de barro De barro mi vida De barro mi amor Volver tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé Y me alegré. Estaba esperando Pensar que no te seguí Y me reí Cuando te fuiste de... Llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este Pucho de cigarro Recién sé que son de barro El desprecio Y el rencor De 4 a 6. Los Cuatro Fantásticos Por una cabeza De un noble poterillo Que junto a la raza Afloja al llegar Y que al regresar Parece decir No olvides hermano Vos sabés No hay que jugar Por una cabeza de un día De aquella coqueta y burlo a mugere que De mintiendo een hoguera todo mi querer por una cabeza toda la fortuna su subo que besa, borrada la tristeza karma la amargura Me olvida, que importa perderme? Mil veces la vida, para qué? Es vivir, cuantos desengaños por una cabeza. Zo jure mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un hilar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Me basta de carrera, se acabó la timba. Een final reñido, zo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo hace gastar fija el domingo, zo me juego entero. ¿Qué te voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras. En su boca que besa, borrará tristeza, calmará amargura.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 antes y luego por una cabeza de Gardel pera en la voz del polaco Boyeneche, ya en su última etapa. Justamente el propio Juanjo Domínguez, que es quien lo acompaña en todos estos temas que escuchamos y escucharemos durante este tercer, este tercer bloque, dice que ya el polaco convierte, digamos, los años y por ahí la falta de voz, lo que sería para cualquier otro cantante. Una desventaja, justamente en una ventaja y en un estilo tan particular que escuchamos en este momento. ¿Qué es lo que hace que muchos jóvenes se hayan acercado al tango a través de Goyeneche? Que la actitud y la, la forma de encarar las canciones que tiene Goyeneche en esta época, en su última época, tiene que ver con la cuestión más rockera. <risa> tiene que ver con el, el, el estilo del rockero que no canta con una voz límpida, no, no era desafinado Boyeneche, pero digo sí cantaba con una voz mucho más rota, con una voz mucho más ajada, que tiene más que ver con los gustos clásicos de la persona que escucha rock. Y eso ha hecho que mucho rockero haya entrado al tango a través de Boyeneche. Así es, precisamente ya no es la voz que escuchamos en la primera hora del programa, sino como bien dice aquí Nicolás Rosinski, una voz mucho más ajada y curtida por la vida. Vamos a seguir escuchándolo entonces al polaco, Primero con el tema Cuando tú no estás, nuevamente Composición de Gardel y Lepera Y luego Pompas del padre de Goyeneche Con Kadika. Solo en la ruta de mi destino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 Es sitio de va, me envuelve la broma. El sursal la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Colando adiós no va, muere mi esperanza. Es sitio de Se va a luz y oye Mi lamento que confío al viento Todo este dolor Cuando tú no estás Nace la aurora replanteciente sí, Clara mañana, fresco rosal brilla de estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Necesito no te vas, me envuelve la broma. El zorzal la fuente. Y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza, así te no se va, se va mi viruceo y oye, mi lamento que confío el viento. Cuando tu kwando, kwando, de kwando, papa kwando, kwando, anda paseando en auto con un que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán que los perimudines de que franquimueyes bailas haciendo cortes de cotillón y que las mirongueras para darle tique al irte con tu cama a ti alón hoy tus pocas primaveras te hacen soniar en la vida y en la ronda pervertida de un nocturno carangor, pesa en aristocracia y derrocha tu sabrine, pobre mina che te regine, te sentí que, que en mi, mi piso pesa. Pobre papa papuya, Que tu belleza un día se esfumará Y que como las flores que se marchitan Tus pocas ilusiones se morirán El miché que te viva con sus morracos El día menos pensado se aburrirá Y entonces como todas flores de fango Irás por esa calle, amén, divás, triunfás porque sos de apenas embrión de carne cansada. Y porque tu carcajada es de dulce modulación, cuando implaca de los años te dicen en sus amarguras. 4 a 6. Los cuatro fantásticos. Pasaba cuando tú no estás de Gardel y Lepera, y luego pompas de Cadícamo y del propio padre de Goyeneche. Es uno de los pocos que se le anima como se le anima a los tangos de Gardel. Sin imitarlo, quiero decir, ¿no? Es Porque verdad. Goyeneche canta los tangos de Gardel a la Goyeneche. Como Goyeneche. El polaco tiene la suficiente cintura como para interpretar los tangos de Gardel como de muchos cantores clásicos. Le preguntan ya sobre justamente el final de su carrera al polaco Goyeneche por qué deja de cantar o por qué no canta tanto como solía cantar. polaco se cansa, efectivamente aduce de que ya está cansado y de que ya tiene una trayectoria lo suficientemente grande, él dice que son 2800 temas grabados, con más de 102 discos, y que por eso, bueno, si lo quieren escuchar que pongan un disco que ha trabajado bastante y bastante merecido se tiene el descanso, no son 2800 temas, son 430, que no es un número para nada en para nada corto. No, son 43 discos de 10 temas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sin repetir, aparte. Claro. Como los goles de Pelé, ¿no es cierto? Que cada vez pareciera que, que hubiera hecho más goles y que no hay manera alguna de comprobarlo. Sí, 9, 9 millones de goles parece que hizo, según la última cuenta de él mismo, ¿no? Y debe estar contando las repeticiones. Sí, está contando yo, claro. los replays y los goles en el metegol contra el sobrino. <risa> lo que pasa es que lo que quiere hacer Pelé es instalar a Neymar antes de Messi. Y eso no se no puede. ¿Instalar antes qué? La, no, no, donde, ante la opinión la, pública. la en el No, festejo. no, en el PlayStation. Claramente. No existe Neymar. No existe. No, no es verdad eso. No es verdad que no exista. Neymar es un muy buen jugador de fútbol. Y quien lo desconozca no debe gozar demasiado sí. del deporte. Ahora, si a alguien lo llevan a la necesidad de hacer una comparación, y sí, ahí sí que pierde. Pero no pierde porque él sea malo. Pierde porque está comparado con. Porque con... pierde cualquiera, claro. Claro, porque pierde sí, cualquiera. Con el mejor. Te a nadie se le. A Pelé solo se le puede ocurrir comparar a Neymar con Messi. A, a nadie se le va a ocurrir compararme a mí con Messi, digo. Porque no hay, ahí sí a nadie se le va a ocurrir, por más que me quiera mucho. Sí, pero el mismo Neymar dice que el mejor jugador sí, de este claro, momento es Messi. Sí, sí. Justamente, este no es un programa de fútbol, es un programa de música. Así que vamos a escuchar un tema más de la voz del polaco Goyeneche, acompañado con Juanjo Domínguez, el propio hombre de orquesta, Pedacito de Cielo. Luego sonará una tanda publicitaria y continuaremos con este programa intitulado Los Cuatro Fantásticos hoy dedicado a Cuatro Polacos goyeneche. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras la reja la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor El del tiempo, leyendo sus versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. De la reja está dormida en tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no de llegar. Tu gesto te ravieto, después de aquel beso, robado al azar. Radio Todoterreno. 4x4. 2x4 como el tango. 3x4 como el Vals. 4x4 como el Rock. 9x4 como.. No se me nada. 9 por 4 como. Como. Los Cuatro, Los cuatro Fantásticos. Fantástico. Último bloque musical de Los Cuatro Fantásticos. Este programa dedicado al polaco Goyeneche con cuatro orquestas distintas. Bueno, tres. Tres orquestas, sí, y una mentira Ahí que tiró a Agustín Camisa al Ahora anterior. Juanjo Domínguez es una mentira No, no, no, no, es, una orquesta. no es una orquesta Es el hombre es el el nombre, Si orquesta. usted quiere, sí, si usted quiere Es el mejor guitarrista del país Del mundo, si del quiere mundo, Pero no es una orquesta ¿Usted, es usted hace algo como Juanjo Domínguez toca la guitarra? Así no, sea, jugar a la figurita no, no, no, no, no, es el mejor de todos Claro está Pero no es una orquesta, A claro. eso es lo que veo. Boyeneche decía que era una orquesta. Si usted me claro, dice que un triciclo... Le pagaban por una orquesta. Claro. No, pero si usted me dice que un Bolleneche. triciclo es un vaso de agua, aunque el triciclo sea una barbaridad, no se convierte en un vaso de agua. Claro, como que yo le diga, qué buen defensor que es Messi. qué buen representante de los trabajadores que es Messi. No, Messi es un jugador de fútbol. Claro. ¿Qué sabe por ahí, es dentro de Barcelona? Ah, ¿qué, le dice? ¿Qué le dice? Puede ser, sí. Bueno, la orquesta de Atilio Stampone ¿eh? Es Opa. el turno ahora También una orquesta prestigiosa Si los hay eh, Que ha musicalizado películas Que ha eh, tocado para grandes intérpretes Bueno, lo iremos repasando en el transcurso del bloque Atilio Stampone, entonces Quien acompañó al polaco Goyeneche también En la última etapa de su carrera Arrancamos con un tema compuesto precisamente por Donatilio, llamado AFICHES. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel.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 dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero ¿tú?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 Atilio Stampone, quien ha recorrido el mundo con su orquesta, ha estado, por ejemplo, en Rusia, ha estado en Checoslovaquia, Suiza, Polonia, Alemania, alfajores? de todos lados. Sí, de todos lados, sí, siempre sí, sí. Hay incluso, incluso de Rusia. Hay alfajores también, ¿no? Digo, cuando uno va a Rusia ¿qué que alfajores. Claro, o vodka. No, pero para mí siempre hay alfajores, porque, ¿no? o sea, a cualquier lugar de la Argentina hay alfajores típicos. Incluso sí, los mismos alfajores que se venden aquí. Son los sea. mismos, solo porque. que he escrito en ruso. Porque usted sabe que los gustos de los alfajores son los mismos, ya se vaya de vacaciones a Bariloche, a Santa Cruz, a Córdoba, a donde sea, es el mismo alfajor con otro nombre. Sí, sí de hecho están fabricados en la misma fábrica, creo que lo hemos dicho. Sí, o sea, es lo mismo que, que se venden acá. Hay en una sola lado. fábrica de alfajores en todo el país. Si yo no me equivoco, quedan 3 de febrero. Que reparte para todos lados. Y claro, lo que se fabrica, sí, en cada uno de los diferentes distritos es la caja. El alfajor típico de, dígame usted una localidad de la. De la Venado Parísa. tuerto. Venado tuerto. Dice la fábrica que está en Venado tuerto, <risa> creo. Pero el alfajor no. El alfajor es el mismo. Pero usted dice los tucumanos también. Todo, Todos. Hasta las colaciones cordobesas, mire lo que le digo. No, hay colaciones y colaciones. No. Hay colaciones que se hacen. Usted sáquele, sáquele todo y deje nada más que el alfajor. Pruébelo. Es el mismo alfajor. Es el mismo alfajor. Bueno, decíamos que recorrió el mundo la orquesta de Estampone. Hombre ¿Trajo, que alfajores? trajo Alfajores también, sí, claro Ha estado, por supuesto, innumerables veces en el Teatro Colón Incluso fue presidente del Sadadik La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música Esto en el año 85 El Sadadik que protegía los derechos reservados de los músicos Ha sido jurado del de premio Conex Bueno, aparte de con el polaco Trabajó con Virginia Luque, con Néstor Fabián eh, fue el autor de la música de la película La Historia Oficial, ganadora del premio Oscar, una película realmente eh, emocionante. Bueno, así estaba la música también de Don Atilio Estampone, que como estamos repasando, acompañó al polaco Goyeneche en parte del último fragmento de su carrera. Seguimos escuchando entonces Fruta Amarga y luego Maquillaje. Corazón, en aquella noche larga maduro la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. bien lo sé, aquel El frío alucinante de un instante me cegó, fue en un viento de locura, sin ternura y sin perdón, fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol, y la canción feliz, y la llovina gris en mi ventana. Eras remanso fiel, y duende soñador, y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás. Aroma de rosal frescor de manantial En mi destino solo serás la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos Tu tristeza y mi maldad Ya no estás y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga a castigo y soledad corazón una nube puso un velo sobre el cielo de los dos y una nube solamente de repente me perdió Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz, y la lobizna gris en mi ventana, eras remanso fiel y duende soñador, y fascinero en flor, eras mañana.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 Azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para cenar de amor. Máscara de arcilla, tímida y fatal, te arreglas el dolor. Después de sollozar, sabrás como te amé un día al despertar. Sin venir maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color, final. mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud, mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras in piedad, el aspecto de amor Tú comparas el carmín y el bote de rubor Que tiembla en tus mejillas kunnen verdienen para cenar de amor, oeh, maar de arrecilla, tímida y fatal, te arreglas el dolor. Después de sollozar, sabrás como te amé. Un día al despertar sin fe ni maquillaje Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia Los cuatro fantásticos Estudió con el gran Carlos Echi Atilio Estampone Gracias a una beca otorgada en 1950 por el gobierno del general Perón ¿no? En, en esto de difundir todo lo que tenía que ver tanto con nuestro arte como también con, con nuestro deporte. Sí, Así que, que casualmente generó la época de oro del tango y del cine, ¿no? En esos 10 años. Sí, y del deporte también. Sí, del deporte, el deporte también. también. Década de del 50 estamos hablando de pleno auge de Fangio, por ejemplo, ganando 5 sí. campeonatos del mundo. Medallas olímpicas. Eh, sí, Argentina, siendo... Argentina sí. liderando el medallero de los Juegos Panamericanos, ¿no? Bueno, todo. Campeonato mundial de básquetbol Claro, también, sí. sí. No casualmente, bueno, terminado a partir de 1955, una pérdida que aún hoy no se ha podido recuperar. Seguimos disfrutando entonces de la orquesta del Gran Atilio Stampone con otro gigante a su altura, el polaco Roberto Goyeneche. En este caso, escucharemos gran clásico de Homero Mansi y Virgilio Espósito, Naranjo en Flor, y luego escucharemos Tabaco. era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Un naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida de con... Un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar.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 Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre. Música. Tu voz surgió de las sombras como un lejano reproche Tu voz que llora Y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio. Mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé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 me conversa de distancia, de olvido y mi locura y tú, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí Parece un sueño de angustias, del que despierto temblando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 Muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes, zo muchísimo Het me zo al saberte tan cerca mooi. tan distante, y mientras zo mooi, zo humo tu figura y, y en el aroma El tabaco, tu fargancia, me conversas de distancias, de tu olvido, y mi locura. Tú uh, que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Se termina de esta manera Los Cuatro Fantásticos, una nueva emisión de este programa. Como todos los domingos de 4 a 6 de la mañana, hoy nos dimos el gusto de escuchar dos horas del polaco Goyeneche... Que suena en la radio, pero que no está mal que siga sonando Y que suene un montón, todo en las mismas dos horas Operó técnicamente este programa el señor Celso Miño Luego lo puso al aire Alejandro Caroso Carcela El amigo de las madres y los niños Mi nombre es Nicolás Rosinski Estuve gentilmente acompañado por el señor Agustín Camisa Muchísimas gracias Realmente acompañado por el señor Emiliano Brescia Gracias a todos, hasta el domingo Y les pido a todos que hagamos un momento de silencio Para escuchar La plegaria de nuestro referente espiritual Rabindranath Tagore Lamardo Me voy a despedir con una anécdota del polaco Goyeneche No es una publicidad, ¿eh? no queremos hablar de marcas Pero bueno, oh, forma parte de esta anécdota Es que el polaco Goyeneche, cuando iba al estudio de grabación Antes de cantar, se comía una pastilla refresco oh. Y después de eso, cantaba Y qué bien que lo hacía